Patán, alfombra roja, qué bárbaro. Si、sí, querés la, otro color,、día. te cambio. e h Sí, podríamos hacer un color、Elegí. distinto cada, cada semana.、Bueno. ¿Qué te se parece? Bueno, dale, ¿eh? hoy la roja. Bueno, Dejamos para Lautaro la u t a r o y, y de acá en lo que venga que, que vayan modificando、eh, la policromía. Vamos modificando el color.、Dale. Muy bien. ¿Cómo andas? Sí, bien, bien, Juan.、Eh, quería comentarles、eh, sobre una. Buena noticia, ponele, ¿no?、Eh, porque ayer se trató en la Comisión de Salud de la Cámara Baja、eh, de Diputados、sí. y、eh, les fue bien a este nuevo proyecto de ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual que fue presentado por el Frente de Organizaciones por la Salud de las Personas. Bien.、Eh, hay mucho miedo de que este proyecto se caiga otra vez por la falta de tratamiento parlamentario. Pero bueno, con esto que pasó ayer, podemos decir que disminuye un poquito, pero no tanto, porque hay que seguirlo muy de cerca, ¿no? Pero bueno, queremos mencionar esta buena noticia igualmente. Este es un proyecto que fue analizado en la Comisión de Acción Social y Salud, que está presidida por Pablo Yedlin. Es、eh, el proyecto que fue presentado en septiembre del año pasado, que fue realizado durante la pandemia por varias organizaciones que volvieron a redactar un proyecto. Tiene 24 páginas en las que dan cuenta de la experiencia que han tenido en años anteriores, aporta varias recomendaciones y fundamenta el por qué es necesaria una nueva legislación que refuerce y que mejore las actuales políticas. Sobre todo para que no queden estas cuestiones de salud a la deriva, al antojo de los cambios políticos partidarios. ¿no? Entonces viene un gobierno y te aborda esta temática de una manera, y viene otro y te baja todos los programas y demás, como pasó, ¿no es cierto? Tienen las firmas de 24 diputados y diputadas de los bloques: Frente de Todos, UCR, Coalición Cívica Pro,、eh, Frente de Izquierda y de los Trabajadores y del Partido Socialista. La primera firmante es Carolina Gallar del Frente de Todos. Así que la noticia, digamos, es que se trató este proyecto en lo que fue el primer encuentro presencial, porque los anteriores habían sido a distancia por la cuestión de la, de la pandemia, y la comisión dio dictamen positivo. El proyecto se titula Respuesta Integral al VIH, l a hepatitis, l a、sí. tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, y、eh, destacamos esto, ¿no?, de que fue elaborado por organizaciones civiles Eh, durante la pandemia. ¿Qué se busca? Se busca que sea mejor que la legislación actual, que es del año 1990, que haya una perspectiva que esté enfocada en los derechos humanos. ¿Y, y cuáles son las diferencias que tiene con la legislación vigente, que es la ley 23.798? Bueno, esto, que tiene un enfoque de género y de derechos humanos que contempla las determinantes sociales de la salud y que. Eh, hace hincapié y, y hace propuestas y aboga por la eliminación de la discriminación. Prohíbe el test de VIH, hepatitis, tuberculosis e、eh, infecciones de transmisión sexual. Para empezar a un trabajo,、uh, Qué se enojó. Si、sí, alguna persona con ciento hace. Voy a salir al pato. Bueno, esto,、eh, es, esto es Radio Verdad. Sí, ahí, sí, sí. ahí está. Sí. Ahí estoy. Salí al patio y los perros quedaron、eh, ladrando、bueno. ahí adentro. Bueno,、eh, entonces, ¿qué se busca? Que sea mejor, que, que, que tenga una perspectiva de derechos humanos. Entonces, por ejemplo,、eh, prohíbe la realización de los test、eh, de estas enfermedades para darte o no darte un trabajo, digamos, en estos exámenes preocupacionales. Determina pensiones no contributivas para aquellas personas que tengan estas patologías. y que tengan necesidades insatisfechas.、Eh, pide por la provisión de tratamientos para quienes adquirieron el virus por transmisión vertical y para otras poblaciones claves como mujeres, personas trans, travestis, no binarias. La creación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, TBC e ITS integrada por distintos ministerios, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema. Pide por la extensión de la p r o v i s i ó n de leche de fórmula hasta los 18 meses para bebés de madres positivas、uh -huh. y la creación del Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación en la órbita del INADI. Creación del Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación en la órbita del INADI. ¿Para qué? Para buscar de que no se puedan utilizar la, la, la infección de VIH, las hepatitis, este, estas enfermedades para impedir. El ejercicio de los derechos de cualquier persona, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo, cómo sigue esto? Es una verdad. ¿Sabes el camino、sí. el ¿tienen burocrático? Tienen que seguir ahora,、mm. claro, este, muy de cerca el tratamiento, porque lo que hay que hacer es que se tiene que、eh, seguir el tratamiento de esto también en las condiciones de presupuesto y de legislación social. O sea, e s o sería el, el próximo.、Eh, legislación general, perdón. Este, presupuesto y legislación general. Hasta ahora,、eh, quienes firmaron son Carolina Gallar, Leonardo Grosso, Cecilia Moró, Mara Brouwer, Mónica Macha, Ita h a c k m a n a y e l e n Espósito, todos del frente de todos, por Juntos por el Cambio Silvia Los Penato, Brenda Austin, Maximiliano Ferraro y Carla Carrizo, por el Frente de Izquierda Romina del Pla. Y podemos decir que también ha tenido respaldo por la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, porque previo a la presentación dijo, Es necesario actualizar el marco jurídico. Y también lo dijo Sherlin, que es quien preside la comisión, dijo que era muy necesaria una nueva normativa para la atención de estos pacientes en Argentina. Pero bueno, entonces, ¿por qué la preocupación de que se caiga? Y porque además de este proyecto que ahora se está tratando y que es noticia,、eh, ya fue presentado en otras dos oportunidades、sí. y uno había entrado en la cámara baja. Y fue tratado, digamos, una situación muy similar a la que estamos viviendo ahora, este, y no pasó nada. En 2016 tuvo dictamen de la Comisión de Salud, como ahora, y se quedó ahí. Y después hubo otro que se presentó en 2018 y directamente fue cajoneado. ¿no? Este es uno nuevo, es parecido a los anteriores, pero es, este, está mejorado. Y bueno, y ahora lo que se espera, digamos, es que. Que la tercera sea、eh, la vencida, que... digamos. Claro, que la tercera sea la vencida.、Eh, y, y que, que...、Eh, viste, que está esta puja por el quórum, a ver quién tiene más grande la lista、claro. de, de, de posibilidades de entorpecer o no la cámara. Bueno, esa、claro. es la, la verdadera batalla en este momento. Es la verdadera batalla. Entonces, todas estas cuestiones se están jugando ahí, ¿no? Este, y bueno, hay que, hay que hacer fuerza y hay que estar muy de cerca y muy a t e n t e s este... Para, para intentar que todas estas cuestiones lleguen a, a buen puerto, ¿no? Dale, otro no proyecto、ahí. sobre el que hay que poner la lupa. Gracias, Perú. Exactamente.、Mero. Bueno, un abrazo. Abrazos.、Chao.